Es una nueva edición de Rock de Frente. Solo a c á por Radio c o n t r o de Comunitaria. Estamos a c á c o n el señor Lautaro Colauti. ¿Cómo andas, Tim? Todo bien, todo bien. Está también visitándonos y hoy lo mira desde afuera o por televisión, como se suele decir el señor Luis g r e n i e r Está en ahí Diving el living, No sé si viene a educarse o viene a traer、eh, alguna banda. Podría traer también alguna banda los viernes cuando quiera. Sí, ¿no? Cuando eh, quiera eh, puede, puede acercar alguna, exactamente、eh, como todos, ¿no? pueden acercar quizá s algún disco. Si, para... si,、sí, sí, sin dudas,、eh, la idea de este programa、eh, es presentar、eh, música o, sea, o rock que no se escucha en otros lados,、eh, en, en las radios、eh, supuestamente comerciales. Que, que ya todos saben, ¿no? eh, la, los músicos pagan para que suenen sus temas. pagan para qué sé yo, hacer un acústico en determinado programa ejemplo podría ser el de gillespie、claro. eh, bueno acá no hay que pagar nada vienen a hacer su acústico como lo hicieron varias bandas ya y también estamos pasando música que se pasa e n l a s o t r a a s r d i o s porque obviamente también、eh, no vamos a desmerecer por ejemplo la música de los ricos chili peppers、claro. es el caso pero pasamos a otra música que no se escucha eso sí seguro、eh, o que no sale en otros lados Eh, estamos en la 102.5 también pueden escucharlo por、eh, c ó m o es el blog radio con todo blog spot com bien、eh, pueden googlear radio comunitaria con todo ¿verdad? también estamos en el facebook、eh, puede buscar como página、eh, rock de frente el programa, rock de frente, el, el programa. Eh, y bueno estamos haciendo este programa de corazón con todo el esfuerzo que, que podemos meterle están, están saliendo en este momento el segundo programa、eh, q u é repercusiones tuviste vos del primero martín、eh, mario quiere que ya nos bajemos、ah, ya está sí. pensaba que no iba a seguir a durante, durante las vacaciones pero si、sí, va a seguir de, dentro de lo que podamos ¿no?、Eh, no sé si te vas a algún lado tengo, alguna, del, tengo ganas de la en del este, punta del este en tu c u m á n pero bueno podré、ah, <risa> <risa> <risa> es traje lindo yo fui pero bueno mucha gente、fui、un día y me vine ¿Cómo? para ver qué onda fue un día así ¿Ah, me comí un sándwich de jamón y queso en la puerta del conrad me <risa> olví、no, está bien me está l o g r a d o y todo después te lo muestro una experiencia <risa> importante importante、eh, bueno uno de los segmentos mira quedó justo Sí,、Así、la división es, es excelente.、Eh, uno de los segmentos principales de este programa es el disco recomendado.、Eh, que bueno, hoy le, le tocó al señor Lautaro c o la u t i Sí, bueno, este, yo traje el último de los Rojo Chili Peppers. d e n t r e lo que escuché en la semana, fue el disco que más me gustó. Ajá. El disco se llama I Am With You. Y bueno, voy a pasar un poco a describirlo. Se trata, bueno, de, como del, del décimo disco de estudio que lanzan los Red Hot.、Eh, llega cinco años después del álbum doble, este que salió,、eh, s t a d i u m Arcadium. Sí, no parece, no sé desde cuándo están los Red Hot c h i l e a o pero me parece que no es una discografía tan grande, ¿no? Se han tomado su tiempo para hacer los discos, digamos, diez sí, discos. Diez discos dentro de tanto tiempo, sí, tiene. O sea, más tiene de veinte años debe tener, me parece. Y es que han salido, han salido de realmente buenos discos, ¿no? De esa banda. Incluso de, de esta, creo. Creo que podemos definir ya dos etapas: Los Rejos Chili Peppers, que es una con este f u n k más rabioso, que es la del comienzo, como se llama Blood.、Eh, se i me p r se me confunde. Lo de... Sí, es、eh, Blood, Blood Sugar Sex Magic. Exactamente. Con esas etapas por ahí. Y después tenés esta, esta banda más, más madura: de Stadium Arcadium, de I Am With You, que es este disco, y de...、Eh, también By the Way. Pero este disco me gustó más, de esta etapa es el que más me viene gustando hasta ahora.、Eh, bueno, este, este disco tiene, está caracterizado porque salió el guitarrista John f r u s c i a n t e、eh, Creo que el año pasado, o e l a n t e año, llegó a grabar como 6 discos e l solista. No, no. <ríe> y. Esto, bueno, los músicos están como tratando de replantear ¿no? el, para dónde va la banda. Recordemos que no, no fue el, el único guitarrista que tampoco han tenido los,、eh, los Record s Chili Pearls, sino que ha, ha pasado alguna vez Ray、eh, Navarro. Claro. En One Hot Minute. el que era Alto Falopero. <risa> sí, sí. <risa> y antes había otro, me parece, guitarrista también, en los primeros discos. El de ahora se llama Josh k l i n g o f f e r Y la verdad que hace sonar bastante bien el, el disco. Eh, hace como que la, la partida de este muchacho,、eh, Fruciante, sea lo menos traumática posible. Por lo menos para los seguidores de la banda, ¿no? Que... Bueno, estábamos comentando algo que quizás no se destaca tanto en los, en los punteos o en los solos, pero sí con esa musicalidad más de Fruciante, pero sí, la verdad que tiene buenos arreglos, el disco tiene buenos arreglos de guitarra.、Eh... Pero es como que un poco quizás casi ni te interés. Sí. Si, no te, si no sabes el dato, es como que tí, está bastante bien, como bien suplantado. No, bueno, la verdad, que el disco tiene, convence con, con muchos temas muy sólidos.、Eh, tiene temas recomendados como Monarchy of Rose, Factory of Fate, Etiopía, Even You, Brutus.、Eh, los cuales bueno, tienen mucho más nivel de, de, de, de, para mí, por lo menos, que el tema e s e que pusieron como single. Que es el, Que salió el video. Sí, que toca en el techo. Exactamente. Exactamente. Para mí, por lo menos, hay, hay temas mucho mejores. A mí me gusta. El, para mí, el mejor tema del disco es uno que se llama b r e n d a s Dead Song. ¿Puede ser? Sí, creo que está b、sí. i Sí, está bien. in the Layout e g Sí, varios inconvenientes con las computadoras. Inconvenientes técnicos, la rebelión de las máquinas. Exactamente.、Eh, bueno, quedó pendiente la presentación del tema, ¿no? Sí, ahí, ahí lo pusimos el tema, se llama Even You, Brutus. Un tema para mí muy, muy bueno, estábamos comentándolo mientras solucionábamos todo. Que no parece de los Red Hot Chili Pepper, s、uh -huh. eh, pero sí, es parte de esta nueva etapa. Suele pasar con, parece, con los temas de los Red Hot Chili Pepper, s que es, al final del disco se empieza a poner también muy bueno. También, sí. A ver, sí. bueno、eh, estamos no estamos, vamos estamos adelante, seguimos adelante entonces、eh, vamos con una nueva presentación y esto que sale medio、Ahí、está、eh, una presentación que había quedado de, de la semana pasada el disco es demolished thoughts de thurston moore、eh, y fue editado el 24 de mayo de 2011 Ahí me sale como con cuando hablo i s t e me sale como con... con ruido no sé por qué será esto a ver ahí lo p r o b a m o s a ver ahí hola hola hola hola hola hola ahí no escucho、no、escucho nada Está mejor, estamos, Perfecto. ¿no? ¿no? Ahí、ah, estamos, ¿no? Sí. Sí. bueno、eh, seguramente muchos conocerán a la banda de rock alternativo sonic y o u t h y algunos pocos quizá conozcan a uno de sus integrantes El cantante y guitarrista Thurston Joseph Moore. Mientras su banda se separa definitivamente, Tony Giudno, Moore nos entrega un hermoso disco titulado Pensamientos Demolidos, Demolished Thoughts, el tercero de su carrera como solista y de un nivel muy alto. La guitarra acústica de base con sólidos arreglos y melodías que en cierto punto nos llevan al oscuro y profundo del alma, simplemente un disco para ser oído recostado sobre la cama en un día lluvioso. No、Hablábamos el,、sí, el otro día. Sí, el otro día e s t á s Exactamente.、Eh, según el propio Thurston Moore. Tenemos, tenemos que, disculpame que te interrumpa. Sí, tenemos que agregar, ¿no? Como esta, esa parte de la clasificación. ¿En qué momento escucharías el disco? <risa> Estaría bueno. Para catarlo, ¿viste? Como los vinos, ¿viste? Estaría bueno.、Eh, según el propio Moore, el nombre del disco deriva de una canción de la banda de hardcore punk de Fate, La Fe. Y el, la canción se llama It's Time. Un buen tema también para escuchar.、Eh, hay algún violín y un arpa dando vueltas por el disco.、Eh, algo también para es que, des, destacar es que el disco fue producido por Beck y editado por Matador Records. Hay en sus canciones algo del Velvet, Velvet Underground de Lou Reed. Y la canción seleccionada para completar esta presentación es el gran tema,、eh, uno de los mejores también del año, se, y se llama Circulation. Es Que me faltó ponerle el puntaje Ah, ponerle、eh, el puntaje, ponerle、sí. el 8 sobre 10. 8 sobre 10, es bastante alto. Es un disco muy recomendado. Todo acústico es el disco. Así que Muy lindo el tema, es verdad. A la tarde de recostado. Día de lluvia. Ahora vamos con algo que no, seguramente no va a s e r para escuchar recostado.、Eh, no, yo no diría eso. El disco que viene ahora es el último disco de Sepultura. El disco e l álbum Kairos,、eh, estrenado el 24 de junio de este año, de 2011, bajo el sello de Nuclear Blast. Bueno, como este estilo así, medio trash, dead metal. Y bueno, se, Sepultura también, así como los rojos chili peppers, también está atravesando una dolorosa digamos, pérdida, que son la de que se fueron los hermanos Cabalera.、Ajá. Y me parece que. ¿Han fallecido? No, no, no,、ah. no. O sea, la pérdida、eh, artística, no sé. Sí, sí, sí. Entiendo, también, vale la aclaración. Pero me parece que a mí, por lo menos, me dio la impresión de que no, no superaron como los redes de Chili Pepper que se están ¿viste, proponiendo. Me pareció que. que les faltó o sea, me, me, los mejores temas suenan como, como una especie de. Me trajeron reminiscencias de los discos tipo Chase ID. Chayos ID, perdón. Y sí, yo no tengo muy buena.、Eh, no soy s e p u l t u r e r o muy buena cantera de sepultura, no. Pero bueno, sí, los fanáticos están un poco enojados con los muchachos. Y bueno, c a i r o es un disco.、Eh, como en esta eterna ¿viste? lucha de. <coughs> Perdón, me confundí, me trae. <risa>、eh, lo que digo es que Sepultura está tratando ¿viste? De, darle, de mantener el sonido. A mí me pareció que algunos temas estaban buenos, me pareció, pero en general el disco me pareció muy monótono, un poco repetitivo. Con esas partes t r a s h e r a s que están buenas, con a con los g u n a c n l o g r o o v s así de, de trash que son que suenan bien potentes, bien fuertes, con la voz que uno ya tiene acostumbrado, si v i e n escuchando e los discos de, de sí, Sepultura. Sí, sí. O sea, son simples, pero así te vuelan la peluca, ¿viste? si te gusta el estilo. Pero le faltaba eso, ¿no? le faltaba la, la originalidad, que sonaba todo muy, muy monótono, así que por eso le puse un 6, por lo menos me pareció. ¿Pontaje、eh, más bajo? Hasta、tenía、ahora, <ríe> igualmente falta, falta bueno, el disco no recomendado. El disco no recomendado, que es una, <ríe> una novedad, pero bueno, o sea, igualmente es una banda potente ¿no? con, con, con muchos g r u p o s con mucha innovación en, lo, en el metal, por lo menos con, con lo que sería la parte rítmica. <ríe> Sepultura tenía mucho de, de percusión brasilera en una época y tienen, tienen buenos temas. A mí, para, por lo menos para presentar. Eh, voy, a, voy a pasar el primer tema con el que abren el disco, Spectrum. ¿Vale? Bueno,、eh, no hemos dicho, creo que el blog del, del programa. El blog es para todos aquellos que quieran、eh、escucharlo después. ¿Cómo? Escucharlo después, digamos, no en、no、este preciso momento. Todos aquellos que quieran informarse, digamos. Exactamente, exactamente.、Eh, ¿Sabes que ahí me escucho bien? Ahí me escucho bien,、e、incluso me puedo estar bastante lejos del, del micrófono. Muy bien.、Eh, que es lo que quiero.、Eh, no quiero acercarme a cosas que tienen、eh, forma f á l i c a Perfecto. <ríe> Eh, ¿Qué me, decí, me decías del, del blog? No, digo que en el blog vas a poder escuchar los programas、eh, independientemente de que los estés escuchando ahora. Exactamente, está el listado de, de temas también que vamos actualizando、eh, a cada n s t a n t e dentro de lo que podemos.、Eh, va a haber videos también. <risa> hay, ¿Qué más hay?、Eh, bueno, por el momento, está el ranking de, lo, de los discos internacional y nacional. Así que bueno, está, está, completo, está completo. Ahora, noticias del rock. Noticias del rock.、Eh, bueno. Exactamente.、Eh, no sé si conocen,、eh, pero hay una banda que está dentro de lo que está enmarcado dentro el, el, con el nombre de rock espacial, o en inglés space rock, que es una de las más conocidas. Y que se llama Spiritualize. No sé si la. No la tengo, que se es Se formaron en Inglaterra en 1990.、Eh, y bueno, la, la noticia es que se viene el sucesor de su disco del 2008, que se llamaba Songs in A and E, o sea, A, canciones en A y E, que podría ser en inglés como los que sabemos de guitarra o de música en todo caso. Eh, la A en inglés es la, ese c i famoso r d o、no, f a cifrado americano. americano, y el E es m i Entonces e podrían hacer canciones en la y m i、eh, El disco, bueno, ese era el 2008. Y el disco que van a editar el año que viene a,、eh, a través del sello Fat, Possum and Doubles Likes,、eh, el 19 de marzo 2012, se va a llamar Sweetheart, Sweetlight. O sea, Dulce Corazón, dulce, dulce Luz. La grabación del disco ya se ha grabado, o sea, ya ha tenido lugar en Gales, Los,、Ange、los Ángeles y en r e j a v i k en Islandia.、Eh, está también, si quieren buscar por ahí en Google, ya está el listado de, lo, de los 10 temas,、eh, pero por el momento no pudimos escuchar ninguno. Por otro lado,、eh, para aquellos fans de, del metal, No, o, o no, porque quizás no, no son fan s del metal, pero sí son fans de Metallica. Se cumplen 30 años de, de Metallica, o sea, 30 años de la, de la formación de Metallica.、Eh, podría ser la banda icono del, del metal.、Eh, para algunos, discutido. En algún punto se volvieron medio puperos, ¿no?、Eh, pero bueno, eso es、eh, lo que hay. La banda actualmente está integrada por James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo.、Eh, la banda se formó en 1981 en Los Ángeles y ya comenzó con los festejos, que consistirán en cuatro recitales especiales exclusivos para fanáticos. El primer show ya se llevó a cabo en el Fillmore Auditorium, o sea, en el. En el auditorio Fillmore, que ha sido lugar de, de varios、eh, famosos recitales que también han sido grabados、eh, y posteriormente editados en, en discos.、Eh, bueno, según adelantaron los músicos, yo creo que por lo menos de acá de la radio no vamos a ir a ninguno de esos recitales,、eh, a menos que、eh, la cúpula. Direccional de la radio lo, lo defina,、claro. eh, pero bueno,、Sigo、es、comunicado. exactamente según adelantaron los músicos. Habrá sorpresas y lista s de temas diferentes para todas las noches.、Eh, por ejemplo, en la primera noche participó el ex bajista Jason n e w s t a d y además hubo un estreno en una canción que se llama Hate Train que quedó fuera del último disco Dead Magnetic.、Eh, y bueno, e s o s han sido las noticias del. En el ámbito del rock internacional. Muy bien, yo antes quería pasar un chivo. Están llamando anónimos al programa para <risa> gritar:、eh, Aguante la radio con todo. Bien. ¿Ah, sí? Bien. ¿Son, anónimos? ¿Son anónimos? Anónimos, sí. <risa> Pueden voces ir reconocidos. m o l e s t a m o l e s t a Sí, revoltosos.、Eh, la noticia en el ámbito del rock、eh, nacional, que está relacionado también con el rock internacional, es que se viene el Revolución Fest 2011. El 17 de diciembre en Groove, en Palermo, se realizará el primer Revolución Fest, que es un festival que traerá bandas nacionales e internacionales y que propone promover el cuidado del medio ambiente, apoyar los reclamos de los pueblos originarios y defender los derechos de los animales. The Locos y No Relax, ambas con integrantes de... o ex integrantes de Escape, son las primeras bandas confirmadas con una grilla que prometen.、Eh, las dos bandas. Que apoyaron o sea, las dos bandas anunciadas apoyaron un manifiesto político rockero que tiene la intención mezclar el e n t r e t e n i m i e n t o con la reflexión promover como ya decía estos valores del cuidado del medio ambiente y apoyar los reclamos de los p u e b l o s originarios el festival se va a desarrollar el 17 de diciembre en palermo si quieren saber la, la ubicación exacta quedan e avenida santa fe al 43、80. Al lado. En, en Group, ¿no es? En Group, sí. Al lado de la sociedad rural. Exactamente. El predio de la sociedad sí, al rural. Al lado del predio, sí.、Eh, bueno, para hablar un poco de estas dos bandas que van a venir, De Locos es el proyecto musical de Ska Punk, que creó el inquieto Pipi, el showman, el que siempre está corriendo, disfrazándose, que es la segunda voz de escape, y que ya estuvieron varias veces en Argentina. Ya Entretenemos un m i n u t o que tengo que tener un llamado, por favor. Dale.、Eh, Yo de escape la verdad que no sé mucho, tampoco menos de、The、locos,、eh, así que no te puedo ayudar con eso, con, con escape y con de locos, porque no, no son de mi palo. ¿No son de tu palo? No, pero algún día tendría que escuchar, <risa> por lo menos. ¿no? Ahora están, están llamando, están molestando, me parece que voy a, voy a ignorar por ahora. Sí, i g n o r a los i g n o r a d o s No Relax es el curioso proyecto ítalo-español en el cual se une Miki, que es una cantante italiana. Y el dúo guitarra b a j o de escape, Jocsemi、eh, y Julio Sánchez, que también bueno, son integrantes, y ya llevan cuatro editados, cuatro discos editados. De el tema que quería mostrar de Locos para despedir esta sección se llama Algo Mejor. Algo Mejor, vamos, dale. Bien, la, la gente sigue llamando, ¿no? Sí, dijeron.、Eh, para todos los putos d e último acto, aguante rock de frente. Bien, bien, bien. p a n c a n d o l o p r i m a r o Lo malo es el anonimato.、Sí. <risa> Pero. Puede ser una persona que empieza con A. Pu puede ser, puede ser. Puede ser, ¿no? Bueno,、eh, otra presentación más,、eh, porque para eso vinimos.、Eh, el disco se llama El Desembarco y es el nuevo disco de León Jeco. Eh, grabado íntegramente en Los Ángeles. Una particularidad del disco es que fue grabado en forma analógica con micrófonos de larga data. O sea, el sonido puede remontarnos a, a varios años atrás.、Eh, participaron en el disco el señor Charlie García, Gustavo Santaolalla, Nito Mestre, Andrés Calamaro y Luis Alberto Spinetta, entre otros. Para esta grabación, Gieco contó con el apoyo de una banda de sesionistas internacionales. conformada por Jim Keltner, que ha tocado en Crosby s t i l l s n a s h a n Young y en Simon Angar Funkel. En batería、eh, estaba, estuvo Jimmy Johnson, que ha tocado con James Taylor y Alan Holdsworth. Y en bajo,、eh, el señor Dean Parks, que ha tocado con Steely Dan, Madonna, Stevie Wonder y Michael Jackson. Y me quedó en guitarras Mark Goldenberg, Que ha tocado con Natalie Brulgia y Peter Frampton. Todos buenos sesionistas, ¿no? ¿eh? Exact, exactamente, han tocado con, con lo más grande de, del rock internacional. Y、eh, también la talentosa Tina w u en sello. A pesar de algunos grandes temas, como el corte de difusión, el argentinito, no sé si lo escuchaste, con、no. tiene un videoclip donde se muestra la, la forma de grabación.、Eh, el tema bicentenario. Que conocimos el año pasado durante los festejos del Bicentenario de la Patria, el tema de Canta con Víctor Heredia, muy pasado en, en esos días. Y el tema Fachos también, un buen tema bien rockero.、Eh, sin embargo, el disco no me convence en su totalidad. Eh, no, eh, el estilo, me parece, me parece que al que le gusta el estilo de León Gico le puede resultar bastante convincente.、Eh, sin embargo, Yo rescato los temas recién citados,、eh, me parecen de lo mejor del disco.、Eh, se deja escuchar, obviamente, pero el puntaje es、eh, bastante bajo comparado con, con otros puntajes. Es、eh, 6 sobre 10. Y bueno, ahora cuando lo vas a desconectar, <ríe> bien, bien, bien, bien.、Eh, te iba a decir. Que un 6 sobre 10 va el puntaje.、Eh, quizás alguna gente se enoje, pero bueno.、Eh, pero bueno. El tema que vamos a escuchar a continuación es,、eh, está cantado por León Jeco, obviamente, y por el maestro s Pineta. t Y Se llama 8 de octubre. Disfruten. 何 t u v i d o que censurar n ¿no? a, a alguna gente.、El、servicio telefónico. Hemos censurado el servicio telefónico de la radio、eh, por culpa de unos pequeños, unos imberbes. Exactamente. El tema, el tema es el siguiente. Ya lo comentamos en el primer programa, pero bueno, en un esfuerzo sobrehumano, el señor d a u t a r o Colauti、eh, opera el programa, es co-conductor, atiende el teléfono y recibe el de la soda. Y ahora también lee el e e Netbook. Le lee el netbook. Es todo, todo en una persona. Que... Bueno, hablando de eso, hablando de leer el netbook, voy a leer en el netbook una de las notas, una de las s e c c i o n e s que había preparado para el día de hoy. Dale. Es una que ya habíamos venido、eh, meditando largamente, ¿no? Sobre si, sobre si sacarla, que era el disco no recomendado de la semana. Polémico. Polémico, sí, s sí. Pero bueno, y más si le pusiste tan baja nota al disco de León Gieco, yo creo que ahora vamos a quedar tildados <risa> como, la como un catadores antinacionales. <risa> Pero a mí me gusta mucho Sumo. Sí, sí. Y otras bandas también. No, sí, hay un montón de bandas. Incluso en el, programa, en el primer programa le hemos puesto muy buen puntaje. Que el puntaje más alto es el disco de nacional, que es el, de、claro. masacre, que es el de Masacre. Así que. Igualmente, el otro día leí una nota. En realidad fui a ver a Masacre y el Gordo Wallace leyó una nota de un periodista de rock que decía que Masacre es la banda que le gusta a la gente que no le gusta el rock nacional. Uh, meta vos. Dijo? El i j o de Gordo Wallace dijo: A mí me gustan tres bandas nacionales. Me gusta Sumo, me gusta Sumo y me gusta Sumo. <risa> Pero bueno.、Eh... No, el disco no recomendado de la semana, ahí va, es Desafíos de las Pastillas del Abuelo. Las Pastillas del Abuelo, por si alguien no las conoce, si tienen el privilegio, son un grupo de rock muy curioso que generó apego y hábito en una juventud vacía de grandes referentes de rock de estadios. <risa> y queda tomado a mierda. Referencia a este grupo carente, para mí, de originalidad. Se reconoce con la facilidad por la poesía sabinesca y ricotera, con cierta creatividad, hay que reconocerlo, de Pitti, el cantante. Y sus canciones de hit radial. Todo Todos、acuerdo? se llaman p i t i los cantantes. Sí,、claro. los cantantes de Ron. Rock... Podría <risa>、no、decir algo b e n o pero no importa. Este, si alguno se acuerda del tema, este, Armate 1, Hernán, Armate 1, que era el tema del verano, era furor. En este caso podría anunciar ni siquiera el disco no recomendado, pero es la discografía no recomendada. Claro,、todo. la banda no recomendada. <risa>、eh, bueno, las temáticas que aborda el disco, para d e r la manipulación mediática. Las drogas, los políticos chantas, el amor y la típica crucería, ¿viste? Para ganarse minitas. En、sí. un marco musical que para mí es de lo más trillado.、Eh, esta mezcla es así medio de, de rockabilly con blues, pero muy, muy, nada, muy pobre. Y no se sale mucho de la, de la receta, ya que vienen ellos mismos usando en los anteriores discos.、Ajá. Que he tenido、eh, el lujo de escuchar gracias a algunos compañeros de la radio. Gracias a mi novia también. Jeje. <risa> Que ahora, en este mismo momento, están en el Luna Park escuchándolos. Mira, ¿ah, sí? Sí, sí. Mirá Quizá por eso estoy acá、claro. <ríe> bardeándolos.、Eh, bueno, apuestan también a generalidades como la discriminación. Tiene un tema que se llama Loco no discrimines. Título pelotudo, si los hay.、Eh, <ríe> y bueno, son música con riffs retocados, coloreados por el teclado y vientos. Una banda que explota su、eh, así, como Su mediocridad interpretativa, por decirlo de algún modo. Este Pero. Vamos a dejar que hable por sí solo la música, porque quizás yo me estoy zarpando y quizás haya que piensa totalmente lo contrario,、Bien. lo cual tiene derecho. ¿El eh, puntaje? Eh, cuatro. cuatro. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar el tema Cambios de Tiempo. d a l e Después de la dura crítica、eh, y el peor puntaje del año por el momento, bueno, pueden、sí. haber peores, cuidado. Sí, sí, sí.、Eh, vos fijate que mientras presentabas el, el disco anterior, o sea, la Basofia que pasó recién, <risa> estabas hablando del fondo, Jaco Pastorio.、Claro. O sea, sí, son yo, las... yo te diría a la p i v a d a esta que escucha la s patilla s del abuelo、Ajá. que escuchen un poco de historia de l Roque, c k tomen clase, digamos, estudien y que después tengan su. Su opinión y su oído. Claro, exactamente. exactamente. Bueno, y, y para que, o sea, como si eso fuera poco,、eh, ahora viene una especie de revisión. Que no es revisión, sino que toman cuenta algunos temas escondidos, algunas reversiones, o versiones que no salieron editados en el disco、eh, Smile de los Beach Boys. Eh, este disco que salió en 2000 este año、eh, se llama the smile sessions y se trata de material inédito relacionado al disco smile de los beach boys obviamente、eh, nosotros nos referimos al formato de dos c d s porque también、eh, se editó en un box set de cuatro c d s dos lp de vinilo y dos sencillos de vinilo con un libro escrito por el biógrafo de los beach boys importante tener eso no Solo hace falta plata. <risa> porque las ganas están. Y sí, Big v o i c e es al tamaño. Bueno, bueno. Recordemos que el disco Smile iba a ser el sucesor de Pet Sounds, pero nunca iba a poder salir a la venta. Proyecto iniciado por el gran Brian Wilson en 1966, el cual quedó incompleto. c o n t i Este n e e disco que salió este año contiene varias versiones de los temas que van a integrar el disco Smile. Smile como Heroes and Billions,、eh, el cual vamos a escuchar ahora. Antes digo el puntaje: 7 sobre 10.、Eh, me parece que hay, yo le, le hubiese puesto más, pero me parece que hay que ponerle más al disco Smile que se editó, en, creo que por los 90. El, fue la primera edición cuando vio la, vio la luz、eh, el disco Smile.、Eh, o, o no sé si se editó o salió como Inés, de alguna forma salió. Y el disco, obviamente, este, este, este es un disco que contiene versiones de ese, de ese disco, con lo cual a mí en algún punto me resultó medio aburrido y repetitivo. No así para los fanáticos, obviamente, los Beach Boys, que claro, obviamente sí, de, ven detalles ¿viste? donde uno no los ve. Pero bueno, vamos a escuchar entonces、eh, el tema Heroes a m Billions,、eh, que tiene una similitud con el tema Mientras Miro las Nuevas Olas de Charlie García. Lo cual no es pura coincidencia, así que vamos con el tema. Night unafraid of what a d o d o in a town full of heroes and a bee doo bee doo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 Fijanos En internet www.radiocontodo.blogspot.com. ¿Querés aprender música, música teatro, teatro, teatro, murga, murga p e r c u s i ó n o i n g l é s Acércate al Centro Cultural de la Juventud en calle 144A, número 2222, Veraceté. a Centro Cultural de la Juventud. ¿Te gusta el rock? ¿Querés enterar de las últimas novedades de tu banda? Escucha ú l t i m a t e todos los domingos de 19 a 22 horas. Bien,、eh, La a g e n d a ¿no? Vamos con la agenda. Exactamente, antes de eso quería、eh, pasar los mensajes que estuvieron mandando. a、ah, p a r t e de dale, Los dale. revoltosos e s u v i e r o n mañana. El señor Federico Campos、eh, manda un saludo al programa. El señor、eh, Adrián y Roberto Berrospe manda n un saludo y esperan que mañana、eh, acompañemos el, la asunción de la compañera Cristina. Yo creo que el Rock acompaña. Bueno, y ahora. Este, este viernes 9 de diciembre del 2011,、eh, no te va a gustar, cierra su gira por acá en Argentina, en el estadio GBA, GBA en Marcelino Freire, al 30, 3831 en la cava.、Eh, era las 7 de la tarde, así que ya está sonando, pero bueno, s t e a e l le gusta llegar tarde.、Sí. También está el Varsity Fest, eso es para la gente que le gusta el hardcore. La edición número 9, que es e el primer día hoy. Está Reconcile, Reconcile,、eh, Knockout, una banda de Rosario, Reminder, Nemesis, también de, de Rosario. Y una banda de acá de f l o r e n c i o v a r e l a que llama n Bam Bam, Estás muerto. o、eh, d o n d e En Unión b e n e v o l e n z a Juan Domingo Perón, al 1372 en Capital Federal, 25 pesos anticipadas. e m p e z a b a también a las 6 de la tarde. Pablo Dacal, despidiendo el año, es un cantante solista de indie. En el u l t r a b a l en San Martín, 678, Capital Federal. Empieza ahora a las 10.、Bien. Don Villanova,、eh, un músico acústico de blues. Es Botafogo. algo así、sí. <ríe> En el Club de Arte, El Biombo. Eh, Rode 1464, General Roca, Río Negro. Fu a Tempo. Los grupos、eh, Salón r e d u c i s á n e z Peña, Constitu entre Constitución y Pavón.、Eh, a las p i e z a s a las 9. En metal, son dos bandas de metal progresivo. Orquesta al Arranque. n u e v a e s t r u z Humboldt 1857, Capital Federal. n u e v a e s t r u z es el lugar. 50 pesos. Empezaba a las 9 y media,、eh, tango. Izquierda, champán, donde en la Casa del Pueblo, Sarmiento 1710 en Lanús, gratis, a las 23 horas, indie, música indie. Amino、yeah. eh. I mean, oh, Guana, en el GER Music Club, Álvarez Tomás,、eh, 1078, en la cava, a las 11, un grupo de reggae. Los metaleros de orcas van a estar en Auditorio Oeste, en Avenida Rivadavia, al 17.000... La verdad me parece que está mal la dirección.、Sí. <risa> Le han tipiado mal porque tienen ú m e r o s de más. Debe ser al 7.203, en Aedo. Que、eh, las... no que busquen en Google. Sí, sí, sí. Que... Heavy Metal, ya, como sabemos todos, o como sabemos lo q e conocemos ahora. Derek Maray, con Maxi Vargas, en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia, al 7.806. La Marimba, Datos y Jardín de Piedra, en Santana Bar, en Avenida Perón, al 414 en Ramos Mejía. Era Un género de rock latino alternativo.、Eh, Los Cajunas, como n Tosierra, Houston Serie, en el Mana Bar, Mitre 7,、eh, 791, en Morón. Género así de. Surf Rock. Sí, Surf Rock. Acá en la, en la página decía. Metal Garage Alternativas. <risa> <risa> Las playaron para mí porque los cajunas、Star、Y es. t Y es.、Sí. Bueno, Tomás a r i s t i m u ñ o con Recobeco y Castañas de Cajú En la estación provincial en calle s 17 y 71 en La Plata. Es、sí, si son canción indie. Y también van a estar、eh, Morbo y Mambo en La Oveja Negra Uriarte, en Uriarte al 1271 en Palermo. 25 pesos la entrada. Es un género así medio dab, afrobeat y psicodelia. Raro, ¿no? Un poco de todo. <ríe> También v a a t o c a r hoy Bulldog en el XLR Club, Avenida Tribunalto, a l 449 San Miguel, Buenos Aires. Bueno, pasemos al día de mañana. Está el día 2 del Varsity Fest en mi defensa. Un grupo de Chile, el camino más difícil de Rosario, en k i d e r de Tartagal. e、eh... Y Carl Sagan, en el Unión e、eh, y Benevolencia también. Juan Domingo Perón al 1372.、Eh, Don Villanova, va a e s t a r e n el Café Dalí, Italia al 771. Zapala Neuquén, grupo de blues, creo que ya lo habíamos dicho al comienzo también. Tambiónica, en el Auditorio Sur, ahí en Temperley, Avenida Mix, al 1080. No me gusta. Y a mí mucho tampoco, pero.、Eh. No, no, pero quería dejar asentado, por a v o r、eh, eh. Y bueno, podemos ver qué onda el disco, ¿no? El estambiónica. El estambiónica, sí. Por lo menos yo conozco esos dos o tres temas que están pasando en las radios poperas que ya me están sacando de quicio. Bueno, hablando de gente que saca de quicio por radios poperas, también toca d r e s Maray、Uo. en el Club Esportivo Escobar, en Colón, al 553, en Escobar, ¿no? Eh, Yaila toca en City Bar, Fondo de Lengua, 2250 en Martínez. Hardcore punk politizado. Bien、eh, También están los muchachos. Mira, los cajunas vuelven a tocar también con carruchas en el, en el marco del Carruchas Festival. Los cajunas. Carruchas? Beach, sí. <risa> beach Breakers, Los Primitivos, Sam and the Roll Boys. Ah, bueno. En el Bar Plan B, en el Lloyd y b a l b i m General Rodríguez. A las 11, género Rockabilly, Surf, Garage. Ahí e s tuvieron ahí t más consideración.、Sí. Eh, resistencia Suburbana y Sin Semilla. En el Kabul Rock, Ruta 3, Km39. i l ó e t Virrey del Pino, Buenos Aires.、Eh, 50 pesos la entrada. Género Reggae. Y el domingo 11 de diciembre. Del 2011, y el otro yo, en Groove, n Palermo, como habíamos dicho hoy, por el adelanto de las noticias, en Santa Fe, al 4389.、Eh, también va a estar Changuito, Chau Coco,、eh, en el Club Novestruz, un Volt 1857 en Capital Federal. Carajo, en el Club Esportivo Escobar, Colón, 553 en Escobar, a las. 20 horas. Gustavo Cordera, en Auditorio Oeste, Avenida Rivadavia. En,、eh, sería en 17203 a Edo. En realidad no estaba en mala dirección, se ve que, que queda así porque si no no la v a b í a n r e p e t i d a、ah. Se ve que a Edo tienen muchos números. Horario las 20 horas, el rock de Gustavo Cordera, que yo tengo que aclarar que no me gusta. <risa>、eh, y bueno, Dred Maray. En el Complejo Cultural San Martín, estos chelones tocan en todos lados, loco. Grigoyen 472、Como、en la c o n a banda de, de Cupi. Y sí. Demente, una de las bandas que quería traer el disco, lo, voy a hacer, lo prometo para la próxima, quizá. En un campeonato de skate con bandas invitadas en el Club XLR Club, Avenida Tribulato, 449, San Miguel, Buenos Aires. El lunes 12 de diciembre, toca Dre Maré en la trastienda. Gusta. y el jueves 15 de diciembre、eh, julieta sabanes lo de nacho centro cultural matienzo matienzo al 20, 2424 24 24 capital federal también toca un grupo de rosario que a mí me í m gusta mucho en la cava se llama al de hats es una onda así medio escape medio medio ca medio punk así pero a la onda más rancid según、si、le gusta el, el punk salón real sarmiento Al、eh, 1272. Don Palideces, que te festeja sus 15 años de reggae en el Teatro Coliseo, en Marcelo T. de Alvear, al 1125. Y bueno, eso es todo. Cabe concluir que buscando en las agendas encontré mucho de indie. Hay mucha escena indie, ¿no? Buenos Aires, por lo menos. Eso me gusta, eso me gusta. A mí también, sí. pero sí. para mí deben sonar todos como Tony York. <ríe> puede ser, puede ser. Deben mirar todo lo que hace el. n i p o r eso, hay que ver. A mí, Pablo de Acal no me gusta mucho, pero tenía algunos temas del último disco q u e Llama e l Regreso que estaban bastante, bastante buenos. Pero no me llega a compensar todo, ¿no? Pero... Claro.、Eh, también hay que aclarar que en un rato va a tocar e l b e r a c a t e y todavía se está llevando a cabo, ¿no? El b e r a c a t e y el Festival de Rock que organiza la Municipalidad y la Secretaría de Cultura de b e r a c a t e Va a tocar el grupo Onda Vaga. ¿Tenés los horarios vos?、Eh, decía la página de la Secretaría. Decía 10 y media, pero yo saqué otro lado que toca 11 y media, 11.25. Tengan en cuenta que primero, o sea, contando para atrás de Onda Vaga, las, las cuatro bandas que tocan antes son Cultura Rock, Pocas Nueces, Habitual, Juglares Rock y Onda Vaga. Así que si ven que toca alguna de estas bandas antes, traten de llevar el cronograma encima.、Vamos、a saber cuánto falta, ¿no? Para, para la banda que te interesa. Bueno, estamos. Nos vamos. q u é bueno que está ¿no? bueno、este tema de fotos. <risa> me encanta. ¿Quién es? Thinking Black. Dice, no, no dice el nombre. ¿Qué dice? Thinking Black. Debe ser,、eh, si no me equivoco, Ike Turner. Me parece que es. Eh, hay un disco que se llama A Black Man's Soul, que son todos instrumentales del de de primer a External, ¿no? de, de los primeros discos. Y este es de la f l e c k n o Sí, exactamente. Sí,、ah, así bueno. que, bueno, nos vamos, nos vamos a ir con un tema del disco recomendado de la semana. De los roles con Chili Peppers. Bueno, dale.、Eh, nos vemos el viernes que viene a partir de las 8. Exactamente. Así que vayan dejando mensajes y recomendaciones. Como siempre, Rock de frente. Esto ha sido Rock de frente, d i c i ó n número 2. Gracias, gente. Chao, chao. Chau, chao.